El rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM. tal muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como cada jueves aquí en BFMN en 92.9 de la FM y en 3ww.bfmradio.com. En esta ocasión en diferido. Debido a que en estos momentos nos encontramos en Mendizábala o estaremos a puntito de entrar para disfrutar desde el primer momento de una nueva edición de la Escena Rock Festival. pero no faltamos a la cita, si no puede ser en directo estaremos en diferido para todos aquellos que podáis sacar provecho del programa, que os apetezca escucharlo porque vosotros no estáis en la escena, porque no podéis o porque no queréis, porque hay 50.000 opciones para cada seguidor del mundo de la música y del mundo del rock. Y si por un casual te encontramos ahí, si por un casual te gusta el programa y has estado esperando una nueva edición, no faltamos a ella. Y además, como los que asistáis, como es nuestro caso, vamos a estar allí y nos lo vamos a pasar de maravilla. Pero luego seguramente que si sois seguidores del programa podéis eh, o querréis descargarlo del podcast, sentimos que tenemos ese compromiso. En primer lugar, tampoco voy a ser hipócrita, no es por vosotros, es porque también nos apasiona este mundo de la radio, nos apasiona difundir lo que a nosotros nos gusta... La más que nos encanta estar aquí frente al micro por eso estamos eh, a pesar de no estar en directo no faltamos eh, y volvemos eh, a una cita ineludible con el rock y con el heavy metal que durante toda esta temporada que ya poco a poco por cierto va llegando a su fin ha eh, ha sido de 2 días a la semana por primera vez en toda la historia de este programa que como bien sabéis en el próximo mes de octubre eh, cumplirá ya 9 años en antena nos vamos haciendo un poquito más eh, veteranos poco a poco bueno bienvenidos eh, todo dispuesto para comenzar con 2 horas eh, de rock con 2 horas de metal de eh, donde vamos a tener entrevista con en Lost, donde tendremos eh, crónica de Medina Zara en eh, los últimos eh, minutos en eh, su actuación en eh, Madrid y el resto te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo porque tampoco me acuerdo de memoria. Sí, es lo primero que tengo ahora mismo entre mis manos, Prosthetics, una banda que nos llega desde Mallorca que nosotros acabamos de conocer con este trabajo de título, origen, formados en el año 2003, como en el caso de muchos eh, grupos, eh ellos han tenido una andadura en la que han grabado varias demos en la que han eh, tenido la oportunidad de participar en algún eh, concurso y ahora eh, editan este primer disco. Hacen thrash metal, pero un thrash metal muy personal y que a mí me ha gustado mucho y creo que os va a llamar la atención. Escuchadlo, son Prosthetics.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 este neisio son prosthetics. Como os decimos, eh thrash metal, pero con un toque muy moderno y original y personal también. Si queréis eh, saber algo más sobre ellos, www.prosthetics.es. Y lo que viene a continuación también es una banda muy personal, colindante también con el thrash metal, que ya tiene una experiencia a sus espaldas bastante importante con eh, el, eh los primeros Pasos discográficos del grupo hablamos de Gauntlet. Ellos tienen una nueva obra de título Stupborn y de momento ya tienen por ahí rulando un videoclip del tema que escuchas y con el cual te estrenamos el trabajo Slave Son Gauntlet. es una formación que ya tiene una andadura detrás digo que importante porque a pesar de que casi podemos considerarlos en el fondo Una banda novela, hace poquito que les veíamos, por ejemplo, actuando en el Villa de Bilbao, unos 3 o 4 años no me acuerdo, no no demasiados y les veíamos ahí actuando en el Villa de Bilbao precisamente cuando eh estaban con la con la actual formación, por lo menos con el actual eh vocalista eh que en aquella ocasión eh, debutaba en esa posición eh, dentro de la formación dentro de Gauntlet y es un grupo que como decimos también eh Linda con el Trash tiene esa traya y también tiene mucha personalidad, un tanto en consonancia con los primeros Que habíamos pinchado en el día de hoy Con Prostetic Y ahora nos vamos eh, hasta Almería De allí nos llega Waiting for Sunset Una nueva banda también Que debuta con este trabajo discográfico El título del mismo es A reason to be found Y suena como ya mismo estás comprobando Waiting for Sunset Waiting for Sunset Eso es White Dice for Sunset desde Almería. Hemos empezado de forma contundente el programa de hoy. Ya habrá tiempo para poner eh, algo más melódico, ya os lo puedo asegurar, eh, pero de momento seguimos repartiendo estopa con grupos eh, dentro de la península y también eh, debutantes. En es ese caso de los que ya empiezan a sonar Fran School Holocaust nos presentan su primer trabajo discográfico de título No Human Involved y ellos nos llegan desde Valencia. Escucha cómo suena porque vamos a comenzar hoy el programa y estamos de hecho ya eh metidos en este inicio atronando por completo tu dial, tu ordenador, tu MP3, eh, el aparato reproductor que estés utilizando para llevarte a los oídos este programa dedicado al heavy metal. Bueno, tenemos un problema con la pista de Farn School eh, Holocaust que vamos a ver si podemos eh, solucionar eh, en breve porque se nos había vuelto a colar eh, Gaulet. Cosas del directo, porque aunque estamos en diferido, que os quede claro que este programa se hace con la misma intensidad y de la misma manera... que se realiza el eh, directo con lo cual cagadas como esta siguen permaneciendo. Ahora sí, Fran Skulo Locaus, aquí os queda ya el eh, detalle que os queda la gamba para la grabación eh, para el eh, diferido. Y ahora sí empezamos a escuchar eh, Fran Skulo Locaus que suenan de esta manera tan brutal eh, desde Valencia. pareces estos tipos de tocar, un tema como este exactamente igual en directo. <risa> Freme Skull Locust, el grupo que te acabamos de pinchar, ellos dicen o por lo menos nos dice su compañía Noisehead Records en la en la biografía, que es un grupo de los cuales en territorio español no hay demasiados, pero que sin embargo está teniendo buena aceptación. Ojalá que sea así de momento ya os digo que por ejemplo sellos como Noisehead Records Se han fijado en ellos eh, y nos han eh, hecho llegar este primer eh, trabajo del grupo. Vamos a seguir en la península, pero cambiamos eh, de país, eh, porque ahora nos vamos hacia Portugal. De allí nos llega también de la mano de Noisehead Records. Este grupo que empiezas a escuchar de rancha, del título del disco que ahora mismo te presentamos es Bloodline. La banda dicen que lleva ya 10 años de lucha en el underground y aquí están asomando la cabeza con este trabajo Bloodline el título del disco de Der Ranchak. Recuerdas nombres de Rancid. Y aquí te lo estamos eh, presentando con este trabajo discográfico que te recuerdo se titula Bloodline. el heavy metal ya es un eh, estilo de música de por sí bastante underground todavía hay algo más eh, debajo del underground, ya lo decían The Kill Ministers en ese sensacional disco Under the Underground y nosotros de vez en cuando intentamos llegar a ello y ojalá que consigamos presentarte a alguna banda o ofrecerte algo de interés por lo menos estoy seguro de que en muchos casos llegamos a grupos eh, a los que nadie en muy pocos programas probablemente puedan eh, puedan llegar, evidentemente eh, toda la basura que hay a través de la FM convencional No llega a estos terrenos, eso está claro Pero también en nuestra intención de abarcar muchísimos estilos de música Esperemos que lleguemos a presentarte a algún grupo Que incluso en otros programas de rock no puedas escuchar Cada uno, cada programa, cada compañero que tenemos Tiene su peculiaridad y también, por supuesto, que te lo recomendamos Pero nosotros aquí pasamos de estereotipos incluso En cuanto a lo que debe ser un programa de rock Hacemos lo que nos viene en gana Y ahora mismo estamos pegando buena traya Y vamos a seguir haciéndolo con este grupo, con Tempe Una banda de Brutal Death, eh, comenzada por AJ Bandred de Bayon Belief y eh, Raikel Eyser de X-Sinister. Se presentan este disco, Estructuras sin caos, y nos dicen que lo estarán presentando en directo con eh, una formación... formada precisamente por Haj Vandrest, como te decimos Ex Billion Belief, Eric the Wind, Ex Destroyer 666 y por Edwan Arremann, eh, guitarrista de Supreme Pain. Te dejamos que disfrutes un poco de su música. Juego que cuenta además eh, con muchísimos eh, invitados con Marlos de Ize Green, con Stefan Gavedy de Thanatos y de High Love Bullies con Masae de Dep of Nature, con Sonja y Sven de Dictated Ambos y con Michael Lecker de The Monday Dead Cool Nos pasamos a un terreno un tanto más eh, black con el siguiente grupo, Grifon. Una banda formada en París en el año 1997 y es nada. Otra vez se nos ha saltado, otra vez se nos ha saltado Gauntlet. Yo no sé, yo no sé qué es lo que nos está pasando con este tema, pero nos está machacando eh porque otra vez se nos metía ahí de, de vamos, de strangers porque nosotros no era eso lo que teníamos programado. A ver ahora, sí, si ahí está. Esto sí es lo que quería que sonara, vamos, le estamos haciendo una promo al nuevo disco de Gauntlet, se llama Stubborn, y ya se nos ha saltado la vez que le correspondía y otras dos más. Ahora sí, esto sí que suena Black, una banda formada en París en el año 97, han editado eh, a lo largo de su carrera algunas eh, demos, pero sin embargo no es hasta ahora, fijaos, 15 años después, cuando editan un primer eh, trabajo discográfico, este que te estamos presentando aquí... El título Monastery, el lugar donde se recoge el sonido que ahora mismo te estamos pinchando desde aquí, desde la mirada negra. Un fuerte abrazo y gracias por aguantarnos. <risa> este tema de esta banda francesa llamada Grifar no está un poco en el lugar más habitual del que recibimos grupos y menos en este estilo de música realmente pero aquí tenemos una se llaman Grifar acuérdate de su nombre Y el título de este disco, Manastery, la más banda veterana formada en el año 1997, a pesar de que hasta ahora no han debutado discográficamente, pero sí que tienen un bagaje en el underground eh, con varias eh, demos eh, bastante notorio. Y ahora nos vamos eh, con una de las bandas, eh, nos dicen más jóvenes de Austria, hablamos de The Blasphemy... Con una media de edad de 23 años en el grupo Y aquí tenéis este moderno sonido Con el que cuenta este trabajo discográfico Saddu Torn World El tema que escuchamos, Silent Shore The most we've gone ¿Cómo está la savia nueva de una banda como Blasphemist? ¿Qué es lo que has escuchado? Como te decimos, con ese sonido moderno dentro de este metal extremo, también con cierto deje melódico y asequible para un público de un tiempo a esta parte, teniendo en cuenta... todo lo que ha triunfado ya en este estilo de música incluso sobrepasando fronteras porque yo creo que ya esto de que haya un público exclusivo del metal extremo no es eh, no es así y cada vez hay más un seguidor del heavy metal más estándar que se anima a adentrarse dentro de estos sonidos y de una banda tan joven como han sido Blasphemous pasamos a unos veteranos como son Nile Le presentamos eh, el, el, el nuevo trabajo del grupo The Gates of the Setu Con este tema de largo título, pero os lo voy a decir, me voy a arriesgar The fans who come, the steal, the magic of the decades Más o menos. Te recuerdo que hoy no estamos en eh, directo, que estamos en diferido, que estamos a la misma hora de escena, pero que aquí tienes eh, tu dosis de metal para el jueves por la tarde. Por ello, eh, sentimos no poder contestarte a lo que escribas en Facebook o al eh, contacto directo con el programa como hacemos todas las semanas, pero agradecemos y sentimos que estás ahí. <risa> You will be a princess It's a station of you It's of me And I stay disembodied You may run beyond me You I'm ready, yeah, yeah, yeah, now. Yeah, I like this, slow dance. estés escuchando lo nuevo de Nail. Una banda ya con mucha mucha andadura a sus espaldas y con un nombre hecho eh, por méritos propios dentro de la escena del metal extremo. Ahora nos pasamos con el quinto trabajo de Nemik que llevará por título Nemesis. Una banda de la cual en este caso se hablaba bastante más hace unos años o por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, el caso es que nosotros aquí os los eh, pinchamos, aquí os presentamos un nuevo disco Y a mí me sigue pareciendo un eh, grupo que dentro de las tendencias agresivas y modernas dentro del metal Sigue teniendo eh, para dar eh, mucho, mucho de sí Quinto trabajo, Nemesis, todavía no está a la venta no, no sé si tengo por ahí la fecha exacta de edición Pero es un disco que todavía está por editarse Editará en los próximos meses o en las próximas semanas ¡Ahhh! <risa> Y de momento aquí te anticipamos eh, uno de sus temas, hay Beam You Nemesis. Perdón, Nemik, Nemesis, el disco del nuevo trabajo. nos eh por eh, completo el palo en eh, musical eh, que llevaba el programa en eh, prácticamente la primera hora de estancia en Antena Contigo y nos pasamos eh, a presentarte este nuevo trabajo de antigua sangre sudor y buen rollo donde se encuentran temas eh, como este Qué me ha apetecido pincharte hoy porque voy a pinchar a antigua por partida doble y es que hay veces que hay temas que a uno le le apetecería sacar un rato para poder ponerlos y muchas veces sé que si lo dejo para más adelante para algún otro programa no lo voy a conseguir. Por lo tanto, me desquito y aquí eh, os eh, pincho este eh este tema, eh, conocido seguramente por todos. Vosotros es nuestro momento. Mister. con letra de Julio Castejón que colabora precisamente dentro del mismo y que se introduce como homenaje. Dentro de este nuevo trabajo del grupo Antigua Sangre Sudor y Buen Rollo sigue dirigida por eh, Juan Olmos, quien también eh, se ha encargado de la producción eh, del trabajo en los eh, Olmo Studio. Y ahora sí, vamos con un tema suyo, con un tema propio, con un tema de antigua. Es no que lleva por título Mientras caiga de pie, dentro de sangre, sudor y buen rollo, nuevo trabajo de los madrileños. partida doble, presentación del nuevo trabajo de Antigua, Sangre, Sudor y Buen Rollo, primero con esa versión de Es Nuestro Momento de Asfalto, con esa letra y colaboración de Julio Castejón y ahora en última instancia con un tema propio, mientras caiga de pie que además ha sido el tema de choque de lo que ha sido este disco, rulando ya por internet desde hace algún tiempo, con videoclip incluido, que hemos tenido oportunidad de ver Juan Olmos y su banda, para mí sensacional el regusto que nos dejaron con su primera obra y también sensacional el gusto y el tacto con el que regresan ahora con este nuevo trabajo discográfico Breaking the Silence, el tema que da título al nuevo trabajo de The Lost, una de las noticias eh, positivas eh, de... que últimamente nos hemos llevado en el mundo del rock, por lo menos para mí, y creo que se tenía que hacer mucho, mucho hincapié, es la vuelta a esta sensacional banda madrileña que nos dejó eh, gratamente impresionados con eh, su primer trabajo, Rat of the Sire, con eh, los que tuvimos la oportunidad de verles en directo. Nosotros recordamos aquel concierto aquí en Bilbao eh, con TNT, que me pareció que verdaderamente se lo pusieron complicado y mira que TNT esa noche también tuvieron su noche, eh, porque hicieron un eh, grandísimo concierto, pero nos quedamos eh, con el eh, nombre del del grupo, nos quedamos con Edenlos y apuntábamos a un eh, gran futuro para ellos. No es que no lo tengan porque aquí está el futuro, aquí está con este segundo trabajo, pero viene es cierto que lo que no esperábamos era que hubiera un parón de 7 años y fíjate que parece que fue ayer mismo cuando después de aquel concierto saludábamos eh, a nuestro interlocutor para felicitarle eh por por eh, aquella actuación y para eh, adquirir una copia de Rots of Desire por eh, las grandes sensaciones que nos había dejado el grupo Ignacio, Ignacio Prieto muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues fenomenal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer y el el tema es que no esperábamos que que el parón fuera tan largo, eh, hasta hasta 7 años. no, la verdad es que son cosas que no no se planean, entonces eh pues ha habido muchas cosas, bueno, todo lógicamente la vida nos lleva por por caminos determinados que nunca sabes exactamente dónde desembocarán y bueno, ha costado mucho, ha sido muchísimo esfuerzo, ha habido muchos cambios de formación. Entonces, todas esas cosas cuestan mucho hm mmm, volver nuevamente a a darle empaque al proyecto para que para que pueda tirar para adelante, pero bueno, con ganas e ilusión, ¿no? Que yo creo que realmente es lo que hacemos todas las bandas en nuestro país. Pues, ...pues ahí está el resultado... ...este disco con lo cual estamos... ...pues muy muy muy contentos... ...en tu caso has tenido un... Eh, ...yo diría que... ...grato paso por Atlas... ...grato digo por los dos trabajos... ...que nos habéis dejado... Eh, ...que yo creo que han gustado muchísimo... ...al, al público en, en general... ...no sé si uno de los motivos también... De, ...del parón puede ser... ...el hecho de que tú hayas tenido esa oportunidad... ...de que otros componentes tal vez se hayan dedicado a otra cosa... ...tampoco he seguido a todos... ...uno por uno lo que habéis estado ese, ese, haciendo este tiempo... ...pero que ha sido lo que ha conllevado para que... se hasta 7 años sin un nuevo trabajo. Pues la verdad es que digamos que había después justamente de de la salida del disco, pues eh, lógicamente con muchísima euforia por nuestra parte, la gira continente lógicamente que fue uno de los momentos pues, más más impresionantes, ¿no? que que pueda haber pues para para un músico nuestro ¿no? tocando con sus bandas que en base ha influenciado. El tema es que había mucha ilusión, pero también eh, se van creando muchas tensiones porque se crean expectativas muchas ilusiones que luego ves que no terminan de de de clarificarse, de salir. Y claro, digamos que es lo que te digo, tensiones, frustraciones, sabiendo cómo está un poco el el mundo de la música, no no voy a contar nada que no sepa a nadie. El tema es que es lo que te digo, pues tus haces personales, la vida te va de un lado, la vida personal también muchas veces pues te afecta y y principalmente es que hace siete años Hasta que ha salió el disco, el disco normalmente está grabado ya casi desde hace 2, lo que sí, pasa es disco. que no lo hemos hecho mismo, como ha sido totalmente autoproducido. Por nuestra parte pues es cuando vas juntando un poquito como las hormigas, cuentas pues un poquito para pagar la grabación de la batería del bajo, luego te lías con las guitarras, luego vas con la voz, luego las mezclas, la masterización, preparar el trabajo gráfico, la fabricación, bueno, pues son muchísimas etapas pues que hay que recorrer intentando hacerlo bien y por lo tanto eso eso conlleva tiempo. Bien es cierto que yo no recuerdo que haya habido nunca un comunicado del grupo anunciando la total disolución o o sí. No, no, nunca, nunca veo eso siendo del grupo. Es decir, eh, yo estuve fuera de la banda un par de años eh pero ellos siguieron trabajando, es decir, y y nuestra relación siempre fue buena, es decir, yo lo dejé por por caso por caso de personas, lo que te digo, pues eh, la ilusión, etcétera y Los trabajos afectaron también mucho en en el nivel de ensayos y demás. Así que yo lo dejé de sueños, pero yo seguí en contacto con ellos, de hecho pues yo estuve buscando vocalista y mientras tanto yo me llevaba con Los Amos, lo que finalmente fue este este disco. Hasta que llegó un momento pues que se volvieron a juntar los caminos y, y estando yo todavía en Atlas, pues la verdad es que como eran perfectamente compatibles porque no había una agenda de de, de trabajo ni de conciertos extenuante ni mucho menos. pues nos juntamos un buen día, quedamos para tomar unas cervezas y y dije, "Pues mira, chicos, si me lo permitís, me gustaría volver y volver a trabajar con vosotros. Nos lo tomamos con la calma, hacemos lo que sea, pero este proyecto pues es algo muy muy importante para mí también." Entonces, el el grupo nos apareció, de hecho, hicimos en el año 2009 hicimos un concierto por el décimo aniversario, porque el grupo es de 1999. O sea, que hemos hemos estado allí, lo que pasa es que también es es complicado, es complicado a la gente si no le ofreces algo. nuevo, o el producto, un trabajo discográfico, pues, pues estar tocando, estar tocando solo para defender un disco que ha sacado hace X años, ¿no? También hay que decir que hubo un paso previo a la edición de este trabajo, que es el tema que grabasteis para Out for Japan, ese sí. tema Ready to Rock. Eh, yo, yo supongo que ahí ya teníais tomada totalmente la decisión, claro, de que ya este disco lo teníais grabado, de que había que tirar para adelante, pero en algo influyó el hecho de que pudierais colaborar, por ejemplo, en ese proyecto. Bueno, pues la verdad es que lo lo del proyecto, el, la es que fue una una suerte, pero en realidad el disco ya estaba grabado, es decir, Reditor Rock es una canción que nosotros eh, cedimos eh porque lógicamente pues bueno, la la situación y lo que nos pidieron pues para ayudar, que lo que se recaudase fuera para ayudar a toda la gente por, por la desgracia, digamos de del tsunami y demás. Se el Reditor Rock estaba ya, sale como está ahí, es el disco que vamos el tema que sale en el disco en Breaking the Silence. Lo que para lo único que pasa es que nos lo pidieron muy amablemente y consideramos que era ideal, digamos el el poder compartirlo en ese proyecto. Además, a mí me toca de cerca porque yo tengo un familiar viviendo en Japón y estuve muy pendiente de las noticias. Pero vamos, o sea, realmente el proyecto Aorzo Japan salió después de que nosotros ya tuviésemos grabado el disco. Ellos nos dijeron fue eh que querían que colaborásemos y si queríamos introducir una canción del Rollo de ayer o si teníamos algo de material distinto. Y lógicamente por pues, la dijimos que sí, que teníamos un un nuevo disco en en preparación y que nos encantaría incursionar en tema de, de de lo que está del nuevo que está a punto de de salir, ¿no? O sea que realmente no no tuvo una relación directa, simplemente pudimos aprovechar la ocasión gracias a la invitación de de la gente de Lume Producciones. ¿Y por qué tanto tiempo de espera para editar finalmente el disco? Supongo que puede que parte de la culpa tenga la la intención del grupo de buscar un sello discográfico o ha habido otros motivos que hayan retrasado la salida del trabajo. Bueno, en primer lugar lo que te he comentado, hemos tenido que ir haciéndolo todo absolutamente nosotros porque sí que es verdad que en un primer momento, aparte sí, también como te he dicho, eh, la búsqueda de un serio discográfico, lógicamente tú primero haces lo que es la grabación y te encargas de las mezclas para que haya ya un producto que presentar, entonces ya con esas mezclas pues lo presentamos a distintas compañías para ver si ellos, pues si veían bien el disco y le veían salida, etc., pues si querían trabajar lo que era ya la masterización, la fabricación. Entonces, en un primer momento tienes que dejar pasar pues por lo menos un par de meses para que te contesten o no te contesten porque actualmente las compañías ya ni siquiera se dignan a escribirte un mail <risa> diciendo lo hemos recibido, no nos interesa o está muy bien, pero no tengo un duro y no quiero sacarlo, o lo que sea. Entonces, lo bueno es ya que hicimos la masterización, ya masterizado volvemos a tocar una serie de puertas, con lo cuales vuelves a esperar una serie de meses y al final la verdad es que como confiábamos muchísimo en el producto Pues dije, mormira, no le hago la manta a la cabeza y entonces los meses le volverá a, a juntar dinero entre todos los miembros del grupo, pues para para poder hacer la fabricación y y lo que es el trabajo gráfico. Pues todo eso que las que nos lo va sumando y cuando te das cuenta y dices, madre mía, se me ha ido un año, simplemente desde, desde que tenía terminado las mezclas hasta el momento de sacarlo y todo por por ese tipo de cosas, ¿no? Y luego pues bueno, cosas curiosas, luego se lo mandas ya fabricado a las compañías discográficas y compañías discográficas que en un primer momento no te han contestado, te contestan y dicen, no, no, si el disco me parece que está de puta madre, mándame X copias, porque sí, porque esto lo voy a poder colocar. Y claro, y, y al fin y al cabo es cuando te das cuenta y dices, simplemente, como ya tienen el producto, a ti te lo compran a X euros, no tienen que hacer absolutamente ninguna inversión. Tú pagas el dinero de mandárselo, lo vendes a un precio para que ellos luego lo pongan al precio que les salga de las narices, y dices, madre mía. menú menú no negocio. Y sí, señor, la verdad que bien explico cómo están tanto el tema de la música y luego normalmente cuando te cogen eh, o si te si te coja alguna compañía a nivel internacional en algunas ocasiones, todavía te hacen esperar más para editar el disco cuando a ellos les convenga según el, la cantidad de lanzamientos que tengan previamente, que también esa es otro es otro tema. Eh, Jorge Ben, que estoy seguro que es una de las compañías con las que habéis eh contactado, digo yo, eh sí. también os cerró las puertas. No, es justamente esa la compañía que te estaba comentando. Ahora <risa> queda en un primer momento cuando se lo ofrecimos, bueno, de hecho es que el primer disco que nos lo hizo Jorge Ben, realmente digamos que lo hicieron Jorge el el dueño de la compañía, lo hizo más bien como un favor para para Vinyl Records, para la compañía con la que realmente nosotros teníamos contrato, porque se llevaban muy bien y como Vinyl Records iba a cerrar y se había comprometido con nosotros, pues dijo, voy a ver si consigo hablar con algunos compañeros, pero realmente Jorge En ese momento él quería dedicarse más a, a la nueva parte del sello que estaba creando, que es la de Metal Heaven, entonces no le apetecía editar algo tan melódico. Y además algo que realmente él no hubiese controlado desde el principio, claro, no nos conocía en nada, o sea, no sabía si la banda... Sí, puedo escuchar el disco, pero yo no sé a esta banda cómo va a responder, ni qué va a hacer, ni nada. Con lo cual, en realidad, George nos lo editó y se portó fundamentalmente bien con nosotros, pero desde el principio sí que nos dejó claro de decir, bueno... Chicos, yo realmente me parece muy bien, pero nuestra razón termina aquí. O sea, no no tengo interés en continuar trabajando en el futuro, etcétera. Realmente pues bueno, eso es lo bueno que la gente te diga las cosas con sinceridad. Lo que parece es que claro, lo que nos dijo es porque no querían nada tan melódico como este disco estaba enfocado, a algo más moderno y un sonido un poco más agresivo, por lo que lógicamente lo vuelves a tocar en la puerta. Y entonces lo que ocurrió es lo que te he dicho, en un primer momento no diseñales de vida y cuando le mandamos ya una copia fabricada, porque él también tiene una tienda en catálogo online, pues fue cuando automáticamente dijo que sí que sí, que venga, cuánto me lo puedes dejar porque y de entrada nos encargó 175 copias. Pero claro, no es lo mismo tener que pagar por lo que es la fabricación de un CD, etcétera, X copias, saber que tienes una inversión de tirada de 1500 € que vas a gastar y no sabes si lo vas a recuperar. a que te vende un CD, por ponerte un ejemplo, ¿a cuánto me lo dejas? Y le dice, venga, pues yo te dejo el CD a 5 € y ya él lo vende en Europa a 17. <risa> o sea, tú fíjate el beneficio que eso cuales, ¿no? Pues es que así es como funcionan las compañías actualmente. No queda hablar mucho del tema porque te puedes buscar muchos enemigos, pero bueno, pero realmente cada día más se demuestra que somos los músicos los que tenemos que que luchar porque no, no hay absolutamente nadie que nos apoye, más que bueno, por los medios como vosotros. que las en de manera desinteresada, porque tampoco quiero hablar de otros medios porque también me voy a meter en mucho jaleo. Eh sabemos cómo está el tema y hemos hablado nosotros muchas veces aquí, eh, tanto de compañías como de otros medios, esos otros medios que tú que tú comentas. Pero como decimos, vamos a dejar un poquito eso eso fuera porque es un poco la parte la parte fea podemos decir de de la música. Lo que sí que te quiero preguntar es por el sello que realmente eh, aparece en la parte trasera del disco, que es Baso Music. ¿Qué sí. qué posibilidades os abre y si como en otros muchos casos simplemente se se remite a lo que es la distribución que es lo que ocurre muchas veces. Bueno, realmente Baso Music es el sello discográfico de, de Carlos Baso, que fue un músico muy muy conocido de, de la música techno española en los 80. Entonces es lo que parece es que ha quedado ese discográfico, el cual utiliza un poco como de plataforma para apoyar a la gente, es decir, tú realmente llevas allí tu disco y él con digamos la infraestructura que ya tiene montada, pues tú lo puedes fabricar. y se encarga de todo lo que es el papeleo para que salga legalmente, es decir, con tu código de barras, o sea, que, que se pueda vender, que pueda estar en las tiendas de manera totalmente legal y no te suponga ningún problema. Y tercero, en un primer momento pues vamos a hablar con él y digamos que es perfectamente es como una autoedición. Tú te lo pagas, lo que parece es que te ahorras pues una serie de de de burocracia, etcétera, que se encarga directamente la compañía Novelis Coláfico. Pero bueno, digamos que después se ha se ha entablado también un un poco um, una cierta amistad, entonces realmente no es un servicio discográfico que te fiche bandas, o sea, no es que estemos con ellos, pero sí que es verdad que luego nos ha ido pasando la de contactos. Estuvo el otro día en Madrid en en el concierto de presentación del segundo disco y estuvimos hablando con él, o sea, no es un servicio de contactos pues para poder tocar pues en Alicante, en otro sitio, o sea que digamos que es simplemente una plataforma que te permite editar tus trabajos, no no es tanto un servicio discográfico que te fiche, pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de de que también está poniendo un poquito de de su parte por por apoyar a la banda. Meis ha trabajado de alguna manera la posible salida internacional que tenga el grupo, porque yo es que cuando cuando os escuché, cuando os vi la primera vez, que yo no os conocía de nada y os vi en directo, eh mira qué pensamiento tenía yo entonces y que hay que borrarlo por supuesto. Seguro os vi encima yo dije, "Va, banda internacional total." ¿Sabes? O sea, la la impresión sí. que dais, ¿eh? Entonces yo digo, esto eh no hay que recluirlo a un simple ámbito territorial y hay que intentar eh, que esté con un grupo como ese caso de Dedenlos, yo creo que podría pasearse por cualquier lugar eh teniendo en cuenta lo que estamos recibiendo, que recibimos muchísimo material de música que nos llega de todas las partes del mundo. Yo os digo que no tenéis nada que envidiar. Vais a trabajar esa posible salida internacional y no me refiero, o sea, prefiero Europa, a Europa en sí, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, te lo agradezco mucho las palabras. Sí, la verdad caí, es decir, de hecho ya desde la oficina eh de, de representación pues se han mandado ya el CD para conseguir algunas críticas en el extranjero, no han salido ya algunas críticas en Japón, ha salido alguna crítica en en Bélgica y demás. Por lo normal que está teniendo buena repercusión, es decir, también volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es un producto que que a las críticas que ha salido, pues yo siempre le he dicho a mí lo que mejoraba mucho mucho es que siempre te pongan la condición de español por delante, o sea, que sí. aparezca en la primera frase. como sinónimo de mmm, bueno, los españoles se sabe como si esto no, no se pudiera, como si no se pudiera eh, hacer aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, me refiero es o a sea, eso, es que es que me, me es algo que mejoró, porque también la verdad que es que nunca los españoles siempre hemos estado muy muy apartados efectivamente de Europa, ¿no? Intentar hacer cosas por Europa. También la verdad que el inglés pues aquí nunca se ha fomentado. Entonces, lógicamente Eh, nosotros estamos pendiente de ello, estamos eh, intentando entablar una serie de contactos. Ya te digo, pues que vayan saliendo críticas del disco en, en decentas revistas extranjeras y demás y sobre todo intentar meter cabeza en en algunos festivales, lo que parece que no es lo mismo tener detrás una compañía potente entre comillas que te haya fichado y que esté dispuesta a hacer una inversión económica a que, por ejemplo, pues que tú digas, bueno, es que a ver si puedes ir a tocar en, claro, quien te apoya. para para conseguir realmente que se fijen en ti o que decidan que eres una banda de fiarse en en un porque tienen tu CD, pero no tienen ni, ninguna referencia de la banda en sí en directo, entonces es lo que también los festivales no se arriesgan, y que la mayoría se va a coger aquí son cuatro pas marotes ahí, que el disco hoy en día un disco lo graba cualquiera, o sea, si te lo digo, con las posibilidades que trae el software, cualquiera sin saber tocar la guitarra o sin saber cantar se puede grabar un disco más que decente. Entonces, pero pues bueno, vamos a ver si hay cierta salida porque sí, o sea, lógicamente nosotros en, en en en lo que es pues nuestro territorio madre, ¿no? Que es que es pues la la, la península, porque incluso Portugal también lo consideramos como tal, ¿no? Hay un buen movimiento por allí de bandas. Eh, eh pues queremos fomentarlo, pero es que esta música realmente para poder hacer algo, digamos, de llevarte ciertas satisfacciones, ya no hablo de ninguna otra cosa. una entera satisfacción de Portugal en directo en teatro público y vivir otro tipo de de, de experiencias, ¿no? por pues lógicamente sería que salir, hay que salir a Europa y lo vamos a intentar por todos los medios, pero bueno, ya ver lo que te he dicho, todos tenemos trabajos, mmm, tu vida personal, aquí la música ahora mismo no va para vivir, bueno, durante muchísimos años no la ha dado. Con lo cual tienes que ir pasito a pasito para ver qué posibilidades hay de de compaginar las cosas de otras, entonces yendo hablando los contactos en función de de de todos esos aspectos. Formáis parte de vosotros de una generación de de bandas, no sé, yo meto ahí por ejemplo a Airless, meto a The One Side, meto a Annex, eh uh -huh. que hacíais un hard rock melódico, eh Bueno, seguís haciendo en, en en vuestro caso, en el caso de de Airless, en eh, 91 site sí. de momento pues no siguen, ni están bien, aunque Patricia Tapia sí que está en solitario, pero Next también como tal eh, se desaparecieron. Eh no tienes tú la sensación desde dentro, yo qué generación de bandas que que que hemos dejado de de lado por falta de de apoyo, por cómo cómo está la música, porque yo creo que era eh un un movimiento que como movimiento, es decir, como conjunto de grupos había que haber aprovechado. Hombre, la verdad es que hubo un momento en el que sí que de repente hubo bastante efervescencia de de este tipo de bandas, ¿no? Porque también, por ejemplo, había unos unos compañeros eh de Zaragoza que se llamaban Ice Blue, que sí, Ice Blue, el, que, un, que les vimos disco. en les vimos en directo además, tuvimos oportunidad y fenomenal. Sí, gusto. pues pues es lo que te digo. Entonces, de repente se se juntó pues justamente pues eso desde el 2002, que fue cuando sacaron el primer disco, Airless, y estaban ya en activo Next. y estaban los 91 Suite y estaba Is Blue, y, eh estábamos nosotros funcionando. No mucho después salió un Jardins. Uf, me acuerdo en en Mallorca estaban también, ¿cómo se llamaba? Skyline, si no lo recuerdo mal. Uh -huh. Una banda también de Mallorca que alguna vez se había venido a tocar. Había mucho mucho movimiento y, uh -huh. y en esos momentos las salas se llenaban, era era curioso, ¿no? Cómo cambian los tiempos, porque los contextos ahora es que se ve muchísimo ambiente. Pero sí que es verdad que se empezó a hacer un ambiente un poquito underground. Yo lógicamente pues puedo hablar más de de, de lo que es mi Missano de Madrid. Y era un ambiente muy underground y es que daba pena que venían bandas de una calidad tremenda. Algunas de estas bandas venían a Madrid y es que estábamos 30 personas. O sea, decías, ¿cómo es posible que se organice un festival está todo hasta la bola? O viene Pularita, está todo hasta la bola y un mes después viene otra banda y y hay 30 personas. y esa misma banda de repente decía, pues ya lo no vuelvo. Y luego la siguiente vez que venían, pues porque no y se llenaba la sala. Claro, llegado un momento que es que decías, es que no hay un movimiento realmente de apoyo 100%, ¿no? Y también es verdad que que la mayor parte de de estas bandas por los sellos discográficos, por gracias a gente tan brutal mediarles, que son muy muy buenos amigos míos, a los que les quiero un montón y, y les tengo una admiración tremenda por el trabajo que llevan haciendo sin sin descanso, pero es que realmente la compañía que les lleva pero claro, Lion Music les evita los discos, pero vamos bueno, al mismo pero y qué pueden hacer Apple, que es el apoyo, el apoyo antiguamente te lo hacía las compañías, ¿no? Al menos la compañía es simplemente pues el medio de sacar tu disco, tener el producto físico para que la gente lo pueda adquirir si quiere. El, el tema pero... es que las compañías el tema es que volverían a apoyar cuando hubiera un público al que sacar rentabilidad y como tú dijiste antes, ¿no? con el precio de de los discos y demás, ellos sacarían más rentabilidad incluso que el propio grupo. Pero eso tendría que haber de nuevo un movimiento ya de de de público, ¿sabes? O sea, que es lo que nos falta. Sí, público público hay, o sea, me refiero, hay muchísima gente, hombre, ahora estamos pasando por un momento más complicado, ¿no? La gente se ha cortado un poquito más. Público hay. El problema es movilizarlo. Yo uf, ojalá tuviese la receta, ¿no? Lo complicado realmente es movilizar a, a la gente. Pero luego aparte estamos en un momento en el que se han juntado muchísimos factores distintos. Son eh un poco igual que el descrédito que tenemos ya, ¿no? En pues en, en todo el tema de la política, en el tema de la justicia, ha llegado un momento en que ya parece como que todo está salpicado de de, de desvergüenzas, ¿no? De de corrupción de, de pues es que la música yo lo veo igual, es que es lo que ha pasado, o sea, la gente está muy cansada de tener que pagar un precio determinado por unos CD. Y cuando está metido entre la música, pues mira, nosotros este CD lo hemos sacado a 5 €, ¿sabes? Eso Porque... eso es un regalo para lo que se encuentra aquí dentro, eh. Pero el tema es que nosotros volvemos a lo mismo, lógicamente, lógicamente nosotros lo podemos hacer porque nos lo hemos autofinanciado nosotros y nosotros lo que nos gusta es hacer música. O sea, no queremos vivir de esto de una manera inmediata, es decir, esto es ir asentando, hace hasta 7 años que había desaparecido, ahora sacando segundo disco, uf, pues pero tienes que trabajar, vamos, todavía muchísimo más. Pero no no es a tercer rico con sacar un disco no, pues, no si lo ponemos al 12 € a 15 € y tal si vendemos tanto de todas yo conozco mucha gente que se hace ese tipo de de elucubraciones. No, nosotros lo que queríamos es tener el disco y que la gente disfrutase de él, de decir, aquí está nuestro segundo disco, esto es lo que hemos puesto en el corazón y el alma durante años y que la gente lo lo, lo pueda adquirir porque estamos pasando por muy malos momentos, ¿no? Sí. Pero también es verdad lo que te digo, que es que entiendo que las compañías han abusado enormemente. Yo lo siento mucho y en ese aspecto tampoco me importa nada mínimo buscarme enemigos ya directamente, pero es que las compañías discográficas han abusado demasiado del del público, pero de demasiado. Y y realmente las compañías eh, son las primeras que tendrían que haber puesto un poco de, de de de orden porque no es que sea únicamente culpa suya, sino que nosotros somos hemos tenido que decir en sitios que no se vende el disco Porque los intermediarios iban a ganar <risa> muchísimo más dinero. O sea, que nosotros por cada vez ya no es únicamente que no recuperemos lo que hemos invertido, que es simplemente a lo que aspiras, sino que es que encima estabas perdiendo tu dinero cuando los intermediarios estaban ganando dinero. O sea, no, yo es que me tengo que llevar un 30%, y luego el otro se tiene que llevar un 30%. Pues claro, si las compañías discográficas dicen eso, y ellos han dicho, no, no, este disco va a salir a este precio. Se acabó. O sea, es que no, no hay más. O sea, eso será es que apuntan al sitio a toda la puñetera vida, por ejemplo, en Japón. O sea, se fijaba un puñetero precio y ese precio es que venía impreso en el en el CD, o sea, aquí no había posibilidades de pues en Japón el negocio musical sigue funcionando y a muy buen ritmo. Y la gente eh la gente compra los CD y y sigue de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, es es un tema Es un tema complicado. El claro. tema es que aquí el neoliberalismo ha llegado hasta la industria discográfica y pasa lo que pasa. Eh, eh, a todo, sí, el <ríe> principal problema es claro, el principal problema es que ha llegado a todo y ya llega un momento en que la gente, y yo también como consumidor de música, pues también, o sea, es imposible. Es que es imposible. Yo lo que no puedo hacer es estar pagando 24 € para ir a ver un concierto, la semana siguiente tener que pagar otros 24 € para ver otro concierto que me gusta, porque ahora mismo vienen un montón de bandas, pero ¿no? es como hace muchos años. Ahora tienes conciertos todos los meses, tienes unos cuantos conciertos que te interesan, pero a unos precios bueno, que yo ya lo no voy a entrar, ¿vale? Pero pero a precios que tienes que preparar la cartera. Y luego encima la cantidad de lanzamientos interesantes que hay de multitud de bandas, eh o sabes que eso es eso es inabarcable. La gente se tiene que dar cuenta de las compañías discográficas, gente de tiendas y demás, que es que a la gente se lo tienes que facilitar porque es imposible, es imposible. Entonces Luego tampoco te puedes poner muy radical con el tema de la piratería. Sí, por supuesto que está mal, pero bueno, pero intenta fomentar también la parte buena que tiene, es la gente conoce tu producto, o sea, hay que buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y, y yo creo que aquí en España es lo que tú dices, al final el neoliberalismo y el el querer forrarse a a toda costa por parte de unos y sacar un provecho inmediato y, y demasiado elevado a unos productos nos pues ha llevado justamente a que todos haya ido a Algarete. La piratería está mal, eh sobre todo cuando el disco vale 5 euros. Me <ríe> parece que sinceramente eh 5 euros yo creo que más o menos eh, a todos nos nos quedarán para adquirir algún disco por lo menos a las bandas que quieras apoyar. Pero lo primero para un músico lo primero debe de ser que tu música llegue a la gente a toda costa. Hombre, yo creo que eso realmente es lo principal, ¿no? Yo creo que tú lo que estás haciendo cuando te metes en un local y estás invirtiendo tu tiempo, que le quitas a tu familia, A, a a muchas veces era a tu trabajo, a a muchísimas cosas, ¿no? A tu tiempo libre, entre comillas, más la inversión en instrumentos, el pago del local. O sea, cuando tú lo haces es pues porque tú estás haciendo música, que es lo que a ti te sale, es tu manera de expresarte, ¿no? Y a ti lo que te gusta es dentro de lo que cabe, pues que tu música la oiga gente, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no. Pero a los grupos dentro de lo que cabe realmente lo puedes hacer o en el salón de tu casa. y lo veo perfectamente bien, o lo puedes hacer pues para tocar en directo. Para tocar en directo, lógicamente, lo que necesitas es que la gente lo haya oído, que te apoye, que le guste. Entonces yo ya, esto es una opinión totalmente personal, por supuesto, lo que te voy a decir, ¿no? Pero la piratería es lo que te decía antes, o sea, tiene su vertiente mala y su vertiente buena, yo creo que eso lo sabemos todos, entonces, yo no tengo ningún empacho, pero ninguno, en que, por ejemplo, el disco de Hidden Lost, Breaking the Silence, está a 5 euros. Vale, yo no espero que la gente diga, bueno, como vale 5 € voy a probar, no tiene por qué. Yo sí lo hacía en su momento. Yo me iba a tiendas de segunda mano y me compraba, por ejemplo, 6 o 7 CDs que estaban a 5 € o a 6 € para escuchar. Bueno, no era una gran inversión y de vez en cuando descubrías cosas muy buenas. Pero bueno, porque yo entiendo que si alguien lo cuelga, tú te lo bajas, pues lo escuchas. Ahora, si te gusta, pues vale. A lo mejor puedes decir, no me voy a comprar 10 CDs a 18 €. pero a lo mejor a unos precios y si los precios estuviesen más ajustados que volvemos a lo mismo de lo que se decía antes, ¿no? Eh, pues realmente a mí me parece bien, ¿no? Lo lo que se hace un poco esa idea que hay en la red de mmm, bueno, escúchalo y si te gusta, por favor, hm mmm, comparalo porque yo se lo decía también en en otra entrevista también a unos buenos amigos. Digo, si es que el principal problema es que luego vendrán los yoros. No por ir en los que eh, que somos ir en los, ¿sabes? O sea, que somos como los vecinos de la esquina. Pero es que Todos nos gustan bandas como Gotar, me da igual proponer un ejemplo, ¿no? Yo era porque ahora quizás son ahora las bandas más importantes. Pero claro, Gotar tiene una compañía discográfica que efectivamente es un negocio y tiene que ganar dinero. Si todos nos descargamos sus discos, nadie se compra sus discos ni sus DVDs, pues la compañía discográfica llegará un momento que dirá, "Chicos, me encanta lo que hacéis, pero chapo, adiós. No os queremos en mi sello discográfico porque no vendéis." Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, da fa una risa ese denlos, los vecinos de la esquina, pero yo te digo que más de 1, más de 2 y más de 3 mucha gente sí que ha estado, eh, o sea, no os ha olvidado de vosotros eh, en este en este tiempo, incluso alguno, como yo mismo, incluso cuando te veíamos con otros encima del escenario, no nos olvidábamos de enlos. No sé bueno, qué, qué se parece. No, no, hombre, pues lógicamente pues como convenderásme me me llena de orgullo, ¿no? Ese es un gustazo. Realmente y bueno, son cosas muy importantes, ¿no? Es lo que te digo, yo Y del Los, pues bueno, eh, yo entré en el 2001, ¿no? La banda se formó en el milo, en 1999. Yo entré en el 2001. Eh, realmente han sido muchos años ahí pues bregando, incluso a pesar de no estar en la banda un par de ellos, realmente sí que estabas grabando las maquetas, y quedabas con los amiguetes. Entonces, realmente es un poco lo que te digo. Yo yo ya tengo una edad. <ríe> yo empecé la música. To to todos tenemos una ya, ¿eh? <ríe> yo yo empecé, yo empecé la música hace ya muchísimos años, muchos años. y yo realmente pues lo lo que lo que más disfruto igual que luego por, por lo que es el tema de mi de mi carrera y mis estudios es la la satisfacción personal, es decir, no voy a venir ahora de fariseo y meto a decir, "buah, ojalá lo no, no el dinero no me importa o vivir de esto, ¿no? Por supuesto, cuando empiezas tú quieres quieres ser una estrella de rock así de simple, o sea, con 17 años que es cuando yo empecé, que yo se le estoy el rock y llenar escenarios ahí de de de grandes pabellones. pero realmente pues mira, para mí es una satisfacción enorme pues el que de de haber porque por desgracia fíjate, es que en Bilbao solemos pollo otra una vez. <risa> y y que la verdad tú en Bilbao por ejemplo una vez, pues pues que fuese superbién la venta de CDs, que todavía se a eso, es, mantienes contacto con gente, hay gente que te dice, pues realmente qué más se puede pedir, ¿sabes? Yo realmente es que eso es lo que yo solo el día me, me me puedo acostar Feliz y contento y y como en otras muchas cosas pues con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho, ¿no? O sea que, que realmente está, se agradece mucho. Y y la reacción está siendo buena la vuelta del grupo, ¿no? En cuanto a medios de comunicación y supongo también en cuanto a esos seguidores que en su día hiciste y que como te digo no os han olvidado. Está siendo buena la reacción, ¿no? Sí, claro, es que sí, está siendo mucho mejor de lo que esperábamos. Nosotros realmente sacamos el disco ya un poco, bueno, pues lo que te digo, es que es el el trabajo que has estado haciendo durante muchos años. Te he dejado ahí Muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo y es que nos daba pena decir, si es que teníamos tantos temas y ¿qué vamos a hacer? ¿No grabamos nada? ¿No sacamos nada? Pues por lo menos sacamos el segundo disco y luego ya cada uno que decide hacer lo que quiera, ¿no? Entonces nos ha sorprendido pues porque, porque tú subjetivamente puedes pensar que tu disco es mejor o peor, ¿no? Puedes estar perfectamente convencido de que has hecho un, un discazo y... pero luego la reacción de la gente es la la que te pone los pies en el suelo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy muy contentos porque el disco está teniendo en general muy muy buenas críticas. Y lo mismo la reacción de la gente pues sí que es verdad que que bueno, también es verdad que que han pasado años, todos hemos madurado, todos hemos estado en, en haciendo cosas y demás y también la gente ha estado de una manera distinta, ¿no? Y y es verdad que que quizás lo que nos pilló en su momento como un poco decir, bueno, ya tenemos el disco, ¿no? Era un poco el ya ya está el disco en la calle, a ver qué viene. Y que claro, es es la actitud un poco del pardillo, del del tontorrón ilusionado, ¿no? Y te das cuenta de que no, no, o sea, a ver que el disco ahora viene el trabajo duro. Sabes que justamente ponerte en contacto con la gente que la oficina de management lo mande el bombarde y tal. Que realmente es verdad que que nos estamos encontrando mucha sorpresa porque justamente sí que es verdad, es decir, que de repente de Japón te llegan noticias de gente que te acuerdas del Rodi y dices, "Coño, han vuelto." Y que salen eran y que te escriben y gente de de de Alemania y tal, y bueno, pues, pues realmente es, es una sensación tremenda, ¿no? La verdad es que nos estamos estamos muy muy contentos, estamos muy ilusionados ya y ahí tirando para adelante. Y además Creo que bien. que se, los los que nos consideramos, ¿no?, seguidores de de la banda, se bueno escuchamos el disco se nos pone la sonrisa en en la cara porque es un trabajo eh, cargado de optimismo en cuanto a sus temas, no sé, Start in Again, Got a Bit Together, Breaking the Silence, ¿no? Los primeros temas son como una bienvenida de de muy animada, ¿no? a de nuevo a la, a la palestra Feel Free, no también es, son temas eh, con eh, mucho gancho. Eh, diría incluso para ser un jarrón melódico con bastante caña y bastante positivos, el propio Redi Churro o incluso no sé, San Equei eh, Saining, por ejemplo, también es un tema que no sé, que a mí por lo menos lo lo escucho y oye, que que me lleno me, me llena el cuerpo de energía positiva. Sí, el disco realmente las letras eh, van van todas en en esa dirección. Realmente no no fue de una manera o, no no fue de una manera premeditada, pero sí que es verdad que lo haber de trabajar las letras es... cada músico tiene una manera de, de de componer, ¿no? Cuando yo compongo las melodías y y las letras sobre todo, yo lo suelo hacer a, a posteriori de que está hecha ya la música, es decir, a falta simplemente unos cuantos arreglos, porque me gusta trabajar mucho con las sensaciones que me transmite la propia música. Entonces, en el caso de este disco, todas las sensaciones de los temas serán unas sensaciones pues muy positivas, o sea, de lo que te digo, de muchas ganas, de mucha ilusión. Bueno, chicos, bueno, vamos a tirar para adelante con esto eh a saber dónde dónde terminamos. pero realmente vas escuchando los temas y estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo y eso se nota el optimismo, la la la alegría, ¿no? de decir, "Jolí, pues esto suena". Entonces, realmente los, los temas es que todos, todos los temas son un disco muy muy muy positivo, muy optimista y por eso también es tiene un poco la relación con con lo que es el trabajo gráfico del disco, ¿no? Es es muy simple. El trabajo gráfico es en blanco y negro así, un poquito de color sepia. Pero más que nada porque justamente es es eso, es como ver el el camino muy despejado, tiene que ser todo muy despejado. El road design estaba muy recargado. Todo era el primer disco, intentaba meter muchísimas ideas, en el trabajo gráfico estaba todo muy recargado, colores así muy oscuros, muy muy contrapuestos. Entonces, eh, este disco digamos que que tanto las letras como lo que ha sido todo el trabajo gráfico y demás, es verdad que estamos muy contentos por él consideramos que que hace un pack realmente como como tenía que haber sido ¿no? Nos hemos encargado nosotros de todo y y en ese aspecto pues vemos que que que es casi casi como como un poco un disco conceptual de principio a fin los mensajes las letras tienen muchos mensajes en en en de distintos temas o sea que sí realmente es increíble saber porque hay que hay que ser así hay que pensar así y más ahora con los tiempos que que vivimos y, y lo que se nos viene. Sí, tú participas en la composición de todos los temas, las letras son todas tuyas. Sí, sí ¿Eh? las letras sí. Eh, ¿no te gusta que te componga otro o o es porque ha sonido así? Uy. A ver, Ignacio, a ver, Ignacio. Antes que se se se ha cortado no, no te oye bien. A, a ver, decía que si no te gusta que te compongan otros eh las letras o o es porque porque ha sonido así, es que hay vocalistas que sabes que no aceptan que otro le componga una letra. No, no, no, en, en mi caso no, no, es por eso, la verdad, o sea, de hecho, la, aunque yo me eh, he tratado, muchas veces lo que son ideas en sí me las da mis compañeros, por ejemplo, pues había temas como, como Ready to Rock o Hard to Believe o algún otro tipo de temas en donde realmente, pues Jesús o Javi o algún otro compañero, pues decía, este tema quiero que se llame así, o sea, este tema se va a llamar así y quiero que hable de esto, o sea, Eh, realmente ellos te pueden decir un poquillo, ¿no? Lo lo lo que es la la base y sobre eso tú trabajas. Entonces, tú ya ves la sintaser efectivamente, lo que es la música lo lo ajustas un poquillo a lo que te dicen ellos. Lo que pasa es que bueno, yo estoy muy muy acostumbrado, ya hace muchísimos años a, a hacer las letras y a mí hacer letras en inglés no no me cuesta. Realmente no no me supone un principal problema. Entonces, digamos que trabajo más rápido, trabajo rápido. Pero No lo sé, nunca se cierra la puerta, es decir, nosotros estamos ya con la composición del, del próximo disco pues porque porque sabemos que esto es una carrera de fondo y hay que tomarselo con calma y tenemos ya la experiencia de, de de hacerlo todo nosotros. Entonces, pues queremos que de aquí a un año desde que haya salido el disco, pues para, para marzo del año que viene y demás, pues poder presentar el el tercero, ¿no? Porque que salga a la luz el tercero. Estamos componiendo y realmente estamos abiertos en poca todas las ideas, o sea, que si algún compañero me viene con trozos de letra o incluso con una letra totalmente hecha, no No habría ningún problema. En ese aspecto no nunca nunca he tenido ningún problema en ese aspecto. Igual que compongo los demás y yo también compongo canciones, o ¿no? de, de de traer ideas con la guitarra o de, de lo que sea. Yo creo que eso es lo que lo que enriquece un poco, ¿no? Dirías ¿No? que que te, dirías que te sientes incluso más cómodo en inglés que en castellano? La verdad es que no. <risa> la verdad es que no. Eh, diría que es mucho más fácil, que es distinto. Es mucho más fácil componer en inglés que en castellano. porque la sonoridad del inglés es mucho más fácil de meter dentro de una melodía porque es es una lengua que utiliza mucho de las acentuaciones monosílabas, ¿no? Es decir, es, eh, realmente puedes meter con diferentes acentuaciones un montón de, de de palabras y no pierden realmente su sentido, ¿no? Por ejemplo, pues el, lo que sea no you make me feel so alive o lo que sea, ¿no? Y da lo mismo que la you make me feel so alive, por eso estar trabajando y es mucho más fácil de poder meterlo. El problema es que eh el, el el español, el castellano eh yo soy una persona que a mí me me repatea mucho el cambio de acentuaciones. Eso ya es una manía personal, ¿no? Es que que hacen las palabras esdrújulas, las palabras lanas, las palabras agudas y, y entonces es mucho más difícil. Tienes que transmitir mensajes, pero encima tienes que estar muy muy pendiente de de de otros muchos temas como son las acentuaciones, el, el tema de la rima, que las frases no no pasen estúpidas. Y es que en inglés muchas veces son clichés, ¿sabes? Y y parece como que no hay nada que suene mal, o sea, que simplemente es es más fácil, ¿no? Ahora sí no realmente nos preocupamos mucho, no me gusta mucho preocuparme por por las letras. O sea, que no es realmente, bueno, perdón, que voy a poner aquí cualquier tontería. No realmente está muy muy meditada, está muy pesada, estoy muy muy contento con las letras de del disco. Pero digamos que escribir en tu lengua materna, en este caso el, el castellano es eh un reto, un reto y es mucho muchísimo más satisfactorio que que escribir en inglés. Yo la verdad es que prefiero el, el castellano, pero bueno, Idel Lost es una banda que se creó con con el fin de cantar en inglés y es algo que hemos querido mantener. Mm. Hablando de las letras, hay una que es un tanto especial, eh hombre, todas tienen pueden tener un poco su diferenciación, pero ya decimos que son disco como muy positivos. Sin embargo, hay una que es la dedicada al 11 de marzo, que ahí es donde ponemos el contrapunto, ¿no? De de alguna manera. ¿Por qué esa letra te tocó a ti eh muy de cerca? Porque ya claro, son años los que han pasado de aquellos atentados en en Madrid, eh, todo el mundo sabrá a lo que nos referimos, ¿no? Aquel eh, trágico jueves en el que se pusieron aquellas bombas, todavía no se sabe muy bien quién, pero bueno, eh y el caso es que hubo eh pues prácticamente 200 eh, fallecidos. Eh sí. por, ¿por qué en un trabajo realmente tan optimista eh, luego reflejamos por ejemplo una una letra tan dura? Bueno, realmente a mí me me tocó estar cerca. Yo tuve suerte de que no no, no fue una cosa que no no tuve relación con con ninguno de las víctimas, pero sí que un compañero mío, un, un músico al que yo bueno, había decidido trabajando pues habíamos quedado para desayar justamente ese día y es que en la estación de Santa Eugenia es una de las estaciones de ferrocarriles en donde estalló en donde estalló una de las bombas en los trenes pues él justamente eh ese día habíamos quedado y él cogía siempre el tren de esa hora es decir el tren que estalló y curiosamente pues resulta que eh una de las bombas que fue la que más personas mató en en esa estación, estaba en el vagón en donde siempre se ponía la gente que se tenía que bajar en Santa Eugenia y a veces normalmente todos tendemos a ponernos en el vagón del metro o de cercanías que nos pilla mejor para la salida que que nos corresponde, ¿no? Volví pues de compañero ese día simplemente después de muchos meses de quedar ese mismo día pues su mujer tenía un jaleo y tuvimos que suspender justo el día anterior por la tarde el ensayo. Si no la habría estado allí y de hecho todos pensamos que la había pillado o sea, el su familia está en Ermua y es que estaban llamando de de de Ermua, estaban preguntando por él. Eh, con lo cual realmente sí que es verdad que en un primer momento se te, se le gran cogió el corazón y luego aparte pues por, por todo lo demás, no es que me ese, ese tipo de salvajadas es son tan absurdos, o sabes que no esas cosas no no entiendo que la gente que, se piense que va a conseguir algo con eso. Entonces, admirablemente sí que me tocó mucho mucho la fibra sensible y ya le dediqué una canción con con Atlas y en idem loss es un poco lo que te decía, los temas te transmiten unas sensaciones, así yo a la hora de componer es un poco lo que me transmiten. Y ese tema lo lo compuso Javi, la música Javier Nieto, y cuando me lo presentó, pues realmente me apetecía desde hace mucho tiempo hacer una una canción sobre sobre el 11 de marzo en en inglés, y es que la atmósfera de la de la canción en sí, pues es que salió automáticamente el estribillo, de repente empecé a unir unas cuantas frases y dije, vale, ya está, o sea, esto ya está decidido que tiene que tratar del tema. Eso uh -huh. sea, es un poco lo que te decía. Sí que uh -huh. realmente me me me tocó mucho bastante de cerca y luego aparte el, la la propia sensación de de lo que te transmite la música. Una cosa con este segundo trabajo de Denlos, yo creo que tiene que quedar clara y es que probablemente en el primero se os comparaba mucho, yo, yo igual también, eh, con bandas como por ejemplo Van bon Jovi, ¿no? Pero yo creo que en este en este disco ya eh, acumulando el trabajo del anterior, ojo, que no quiero decir que la anterior no hubiera personalidad, pero ya se puede percibir más claramente que esto es uno en los que tu voz es reconocible desde el primer momento y que hay un estilo que os identifica. Bueno, pues mmm, no sé, la verdad es que <risa> desde dentro <risa> igual, <risa> Me, desde pues, dentro igual no lo percibís, pero yo os digo que, que lo hay. no, no, la verdad es que no no lo percibes porque hombre, con los años vas vas todo te va cambiando un poco, ¿no? Entonces Sí que es verdad que que en el primero, hombre, la sensación de Bon Jovi, pues lógicamente, Bon Jovi fue una de las bandas que más me marcaron cuando yo era adolescente, ¿no? Y de hecho, pues pues mi voz en muchas ocasiones la la intenté amoldar cuando era jovencito y con con mis primeras bandas a a un poco pues eso, la, lo que te comentaba antes, ¿no? Es la idea de del chavalín que quiere ser también una estrella del rock y imita pues a a sus influencias. Entonces realmente, a veces que ya es, son dejes que te salen automáticamente, ¿no? No no lo hace a posta y quizás sí que la producción del del primer rollout de Isaiah pues sí que hubo unos cuantos temas en donde pues a la hora de de bajar un poco la voz, pues y sobre todo cantando en inglés, claro, porque yo en Atlas nadie me dirá que que recuerda a Bon Jovi y sin embargo <risa> rasgo la voz y tengo la misma manera de cantar, pero también un poco lo que lo que cambia el el cantar en en una lengua o en otra, ¿no? Pero bueno, en este disco ya te digo, es, son cosas que no no estaban premeditadas, no estaba nada pensada en temano y también es verdad que todos hemos ido madurando, mi manera de cantar por pues, lógicamente no es la misma de hace 7 años, he cantado en otra muchísimas cosas, he pasado por otros proyectos y y bueno, y, lógicamente pues yo creo que sí, yo creo que lo más importante es al final el, el ir cogiendo un poco tu personalidad. Si tú crees que es así, pues mira, pues otra otra alegría enorme que me das. Sí, sí por, por supuesto que sí. Yo en seguida creo que se reconoce ya un estilo, evidentemente eh, sin sin reinventar, ¿no? El jarro melódico, esto es jarro melódico y punto. Yo creo que no hay que mirarlo por otro lado, pero sí con una personalidad que se percibe mejor en una segunda obra, normalmente siempre mejor que en una primera. Eh, bueno, antes de despedirnos porque joder, se me echa el tiempo encima y la verdad que todavía podría estar eh, un buen rato hablando contigo porque es un auténtico placer, eh pero no quiero marcharme si o no de dejarte sin eh, preguntarte por eh, la reciente marcha de Javier Nieto de la banda. Yo me he enterado hace no sé, apenas 2 semanas, no sé si mucho antes se tomó la decisión o no, pero el caso es que, claro, después de la de, de la alegría que te da que una banda como Denlos eh vuelva, eh uno de sus componentes se eh, decide a abandonar el barco y te quedas un poquito como como frío y como con la mosca detrás de la oreja. Eh no va más allá, ¿no? De de un nuevo cambio de formación que no es el primero en el grupo, por cierto, porque también hay nuevos componentes en esta nueva etapa de de la banda después de de regresar tras tanto tiempo, pero claro, lo que queremos oír es que es que realmente el grupo va a seguir para adelante con firmeza, pese, pese a ello. Sí, bueno, en primer lugar, pues como te he comentado, es que nosotros estamos ya con la composición de de lo que será el tercer disco porque tenemos claro que que tiene que salir pues para marzo aproximadamente del año que viene. Eh, el grupo sí sigue sígale adelante. Un poco lo que pasa es lo que te comentaba al principio de las vidas personales, eh te va cambiando mucho los trabajos. Entonces Javi, eh fue uno de los fundadores de la banda y es el que más con con enorme diferencia, el que más ha luchado por sacar adelante Eden Lost. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como en todas las familias, pues llega un momento que que que se te rompe un poquito la las ganas o la ilusión. Cuando has luchado tanto y has tenido que pues que tirar de los compañeros porque todos era nuestro momento de perrería y demás. Pues el tema es que él su vida ha cambiado muchísimo. Ahora mismo está con un trabajo en donde pues bueno, están pasando por dificultades como como cualquier hijo de vecino, ¿no? Ahora mismo entonces tiene que estar muy centrado en el trabajo. Y bueno, y principalmente pues ha tenido la enorme suerte de de ser papá muy muy recientemente de una niña preciosa con con su chica con Virginia. Y es que un niño, sabes, un crío es una dedicación de 25 horas al día. O sea, en en una pareja es evidente, los dos tienen que que tirar de, de del carro y y no puedes estar dedicándole tanto tiempo a una banda porque un grupo supone los días de ensayo más los días de estar preparando canciones, de estar Y qué es lo que pasa? Pues que el cansancio personal pues le ha llevado un poco a tomar la decisión. Él se iba a haber ido justo después del concepto del día 1. Eh, ya nos lo había comentado con con anterioridad, es decir, nosotros pues bueno, queríamos aprovechar y y que se cumplese un poco lo que era el el ciclo. Pero bueno, ya te digo por por una serie de de cuestiones y personales y cosas de del de grupo como como en todas las familias pues se habló con él, etcétera y finalmente pues se tomó la decisión y y bueno, yo lo que he dicho, Javi es mi amigo, sigue siendo mi amigo porque justamente yo creo que esas decisiones son muy difíciles de tomar y y las puertas no no se cierran, es decir, ahora mismo me encargo yo de de la guitarra también. Ahora estamos Jesús y yo encargados de las guitarras. Eh, por el momento vamos a hacer con esta formación porque la cosa realmente va bien y somos los que más estamos metidos en en el en el proyecto, pero bueno, no descartamos a lo mejor en el futuro pues buscar un guitarrista también para que apoye con con coros, porque quieras que no con Javi se fue una parte muy importante de las guitarras, pero también los coros, que principalmente más más coros me hacía a mí. Pero vamos, la banda sigue adelante y con muchísima ilusión, ya te digo, pues recibiendo ahí con enorme alegría las críticas que van llegando, estamos pendientes de de, de seguir moviendo las cosas por por Europa, a ver si hay suerte y pues vamos haciendo algún concierto de fuera, más que nada pues el tema de la satisfacción personal y ir dándote a conocer, nunca se sabe, ¿no? Hay que llamar a todas las puertas porque el no siempre tienes por delante y y oye, que la verdad es que los grupos pues sabiendo siempre que tenemos a, a gente, ¿no? Que que nos apoya pues como sois vosotros o toda mucha gente de de otros muchos medios, muy muy amigos nuestros desde hace muchos años, pues realmente aquí hay que seguir al, al pie del, del cañón, dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y el tiempo que te deja tu tu vida ajena al grupo, pues nosotros estamos en ello, ya te digo, con un poco de suerte para marzo del año que viene habrá nuevo disco Bueno, oh, pues buena, buena noticia la que nos dejas. Oye, a mí me ha sorprendido lo que me has dicho de que tú te hagas de momento de con las eh, guitarras porque no se pierde la gran capacidad como frontman que tú tienes al tener que tocar un instrumento. Bueno, depende, yo es que yo siempre fui guitarrista. Bueno, yo cuando yo cuando empecé empecé tocando la batería, que era lo que realmente me, en el momento me gustaba. Pero ya muy rápidamente pues me tuve que ir a la guitarra. <risa> porque la banda en la que yo entré pues ya había un muy buen batería que es mi mi buen amigo Antonio Alcoba de Vetoverr que es eh, con quien tuve la la primera banda Reina de Corazones. Entonces, pues bueno, me dediqué un poco a la guitarra y fueron muchísimos años, yo nunca he dejado de tocar la guitarra, yo siempre he hecho guitarras de apoyo, bien sean acústicas y demás. Y cuando ya estás tan acostumbrado mmm, hay en todas las canciones siempre hay muy buena eh opción en las partes instrumentales de de seguir con el movimiento. Además la guitarra viste más, o sea, me refiero a la guitarra viste mucho si sabes moverla, no digo que yo sea pa, cuidado, ¿eh? o sea, pero ves a guitarristas que realmente llenan el escenario sin necesidad de de, de estar corriendo de un lado para el otro, bailando y demás. Y que son cosas que se pueden hacer. Con una guitarra colgada se puede hacer y gracias a Dios pues también tengo muy buenos compañeros, Jesús que se hace cargo de de de la parte más más pesado o más importante de todo el tema de la guitarras, con lo cual yo me puedo centrar mucho en la tarea de cantar, el el hacerle un poco los apoyos con la guitarra y y seguir seguir moviéndolo, ya es que soy un reboz la garcija, dije, es que no podría ser de otra manera. Con lo cual realmente pues bueno, su pago cargo limitará lógicamente, pero pero bueno, yo no me siento como tal, que siempre siempre lo he hecho y me siento muy muy a gusto con las dos facetas. Bueno, pues ojalá que tengamos oportunidad de veros eh, pronto por aquí, sería una grandísima noticia y sí. nada, Ignacio, eh, que ha sido un auténtico placer eh, hablar contigo, que hombre, todavía se me puede quedar alguna cosita fuera, que tampoco quiero decir demasiado, decir que en el disco han colaborado, por ejemplo, eh, Jorge Salán eh, y también Jaime de la Aldea de Patricia Tapia aquí, que son sí. eh, colaboraciones que aportan lo suyo al disco y como no tenemos tiempo para Más. en medio minutito añade aquello que creas que se ha podido quedar fuera de, de la entrevista y elígeme un tema que no sea breaking the silence que es el que el que hemos puesto hoy para terminar eh, definitivamente la entrevista y el programa. Bueno, realmente sinceramente pues eh agradecerte muchísimo la la invitación a a poder hacer esta entrevista y pues bueno, tus tus palabras, ¿no? que creas que no tanto para mí como para los compañeros, pues nos llenan de de ilusión y te mantienen todavía con las ganas de ir para adelante. Y un saludo muy fuerte para todos los oyentes. espero que les guste lo que hoy en el disco y que realmente podamos estar muy muy prontito tocando por allí y disfrutando de de vuestra compañía. Y ya a nivel de temas, pues mira, si no has puesto Redito Rock, pues yo creo que es un tema que refleja muy bien la la energía de de la banda. Eh, ese tema podría estar bastante bien, pero a veces es que me, me resulta difícil quedarme con alguno. Pues, pues ahí lo tenemos ya sonando Ignacio de fondo a nuestras palabras, un auténtico placer y que estaremos eh, en contacto en el futuro porque serán eh, será muy buena noticia que sea así, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Venga, por hasta, todo. Hasta otra. Hasta pronto. Bueno, nosotros también eh, despedimos el programa. decir que habíamos prometido la crónica de Medina Zara la dejamos para el programa del sábado, el programa del sábado sin falta hacemos esa crónica Medina Zara en Madrid con nuestro colaborador Amado Storni. Y hasta entonces te decimos adiós, hasta la próxima, ya sabes, la mira negra.es para lo que quieras. Sagur.